familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte, porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar barra red en todo o llama al 147, Buenos Aires Ciudad, en todo Estás vos. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Era un bondi de línea requemada, con guarda batidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la bancada. ¿Sabés por qué fue? ¿Por Porque bocha de tango todos los días de lunes a viernes por radiográfica fm 89.3 entre las 5 y las 7 de la mañana. sábados y domingos también laburamos como buey laburamos los sábados bocha de tango de 5 a 8 de la mañana el domingo más tranqui de 5 a 7 Eso. hola qué tal amigos y amigas de radiográfica yo soy carlos aznárez ...director del programa Resumen Latinoamericano... ...que van a escuchar todos los domingos... ...de 7 a 9 de la mañana... ...para hablar de las resistencias... ...y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo... ...la cultura, la contracultura... ...y también las alegrías y las tristezas... ...de nuestros pueblos que están caminando... ...hacia la segunda independencia. Radiográfica, un medio de corte popular...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 viajando el micro, pero bueno, yo rápidamente les voy a pasar la palabra porque armaron todo un programa y hay una conductora que va a hacer quien guíe un poquito este, este programa en vivo que los chicos y las chicas de séptimo grado eh, nos van a hacer hoy. Le cuento a quien quiera comunicarse con la radio que el 4116 2848 recibimos ahí mensajes, saludos. Quien les habla, Clarisa Gambera, está conmigo Alejandra Zárate y en la producción técnica está Paula Sotelo. Pero rapidito, rapidito, yo le voy a pasar la palabra acá a mi compañera. Mi nombre es Gabriela y junto con Camila y Ana vamos a empezar este programa de radio que armamos en la escuela. Lo primero que queremos contarles es que vinimos del barrio de Montserrat. Somos de la Escuela 4, Distrito Escolar 3 Isidoro Suárez, y estamos en séptimo grado. Para no perder tiempo, les presentamos... R rápido a nuestros compañeros y compañeras en el estudio están César, Leo, Luz, Mili, Brandon, Peque, Meli, Franco, Leonel, Santiago, Brisa y Nahuel. Y en la operación técnica Lautaro, Orlando, Julieta y Lucía. Están con nosotros nuestros profesores Analia y Ana. Bien, entonces están con nosotros conduciendo este programa de Hora Libre Gabriela, Camila y Ana. Eh, son quienes recién presentaron la escuela, presentaron el barrio y a sus compañeros y compañeras. Yo les cuento que esto es parte de la experiencia de REC, que es un programa de inclusión escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hace radio en las escuelas y acá viene con los chicos de la escuela a hacer radio. De eso se trata un poquito el programa de hoy. Y bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Gabriela. Queremos contarles que estuvimos haciendo prácticas de radio en la escuela. Usamos la radio como medio para comunicar lo que se viene trabajando, para compartir opiniones y hacernos oír. También nos gusta hacer radio para pasar los temas musicales más votados, para que nos escuchen en una radio de verdad y para informar sobre temas que nos interesen. Por eso vamos a empezar con nuestro boletín informativo. Aquí comienza el boletín informativo. El aniversario de la escuela, 150 años enseñando. Nuestra escuela se llama Coronel Isodoro Suárez. Este año, 2013, cumple 150 años desde que fue fundada un 5 de agosto de 1863 en el barrio de San Telmo. Luego vinieron los traslados tres veces hasta instalarse en 1982 en el edificio actual de Venezuela y Chacabuco. Respecto a su nombre, es en honor al Coronel Isodoro Suárez, que luchó en las guerras civiles argentinas. Nació en 1799 y murió en 1846. El colegio fue fundado 17 años después de su muerte. El Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado el 24 de julio del año 2013. Quien lo inauguró fue Mauricio Macri. Las líneas de colectivo que circulan por los carriles exclusivos son las 9, 10, 17, 45, 59, 67, 70, 91, 98, 100 y 29 Cuyas paradas dejarán de funcionar en las calles laterales de la avenida 9 de Julio En sus discursos Macri destacó la economía del tiempo Y la seguridad del servicio Hubo personas que estuvieron en contra Uno de los conflictos que generaron polémica Fue la destrucción de espacios verdes en la avenida 9 de Julio Por lo que fue imputado el jefe de gobierno El hospital Borda Es un hospital de discapacitados que Macri los quería echar a la calle. Actualmente quedan barracas cerca de la Constitución. Quieren hacer un proyecto de un centro cívico para la ciudad de Buenos Aires. El 7 de abril de 2013, pasadas las 12.30 horas, más de 30 personas fueron heridas cuando pretendían frenar el desalojo. La policía avanzando y disparando sobre los manifestantes. Es un hospital interdisciplinario José Borda, el hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental de la República Argentina. El gobierno porteño fue condenado a indemnizar con más de mil pesos a los padres de un paciente psiquiátrico que se fugó del hospital y terminó muerto debajo de las ruedas de un camión. Las elecciones en la biblioteca. En la Escuela Coronel Isidoro Suárez se va a elegir el nombre de la biblioteca y van a participar todos los miembros de la institución. La elección será el 29 de agosto con una votación de ambos turnos. El turno tarde votará a las 1 y 30 de la tarde y los alumnos y alumnas del séptimo grado serán fiscales de mesa. Los candidatos serán lista 1 más falda, lista 2 Alfonsina Storni y lista 3 Marielina Walsh y lista 4 Luis María Pesetti. Votarán todos los alumnos, docentes, directivos, auxiliares y personales de cocina. La votación se realizará en la sala de informática. Buscan llevar la diagonal sur hasta la 9 de julio. Van a llevar la diagonal sur hasta la 9 de julio queriendo demoler escuelas y viviendas. La diagonal podría ir desde Plaza de Mayo hasta la 9 de julio y de esa manera quedar emparejada con su melliza la diagonal norte. Si se concreta un proyecto que el gobierno de la ciudad acaba de enviar a la legislatura a demoler escuelas y viviendas con tal de emparejar unas calles. El proyecto fue enviado a la legislatura por el Ejecutivo para ser tratado. Para realizarlo se deberán expropiar 36 parcelas entre Belgrano y México. Las personas quieren hacer una protesta porque no están de acuerdo con lo que quiera hacer el gobierno porque destruirían sus viviendas y de esa manera la gente no tendría dónde vivir. Fueron las noticias de los chicos y chicas del séptimo de la escuela 4 de 3 Bueno, un arranque a pura información con las noticias que escribieron ustedes en la escuela. ¿Quién, leían Lucas, Joel, Cami, Gaby, que está acá al lado mío, y Nara, ¿está bien? Sí. Esos son los que leyeron. ¿Y se acuerdan cómo fue esto de escribir las noticias, practicar la lectura? ¿Quién se anima a contarme algo? ¿Nadie? ¿Qué, ¿Cómo eligieron? Por ejemplo, Gabriela, ¿vos cómo te eligieron para que leas? ¿Te autopostulaste o te eligieron? Me auto ¿Te autopostulaste o te eligió la seño? <risas> Nervios totales ¿Cómo fue que decidiste que vos ibas a leer la noticia? No sé, porque me gustaba Te gustaba, bien Y allá, ¿se acuerdan el día que fuimos a grabar a la escuela? Sí ¿Qué llevamos? Cuéntenle a los oyentes que no estuvieron ahí ¿Qué había? ¿Quién se, ¿quién se acuerda de lo que llevamos? Eh, micrófonos Micrófonos, y, bien Y un equipo Un como un grabador, ¿qué más? Una consola. Consola, consola, bien, bien. Y los, auriculares. y los auriculares. Una casi, casi radio. ¿En qué salón estábamos? En el de computación. En el de computación, bien. Y ahí se hizo el noticiero este de los chicos y las chicas de séptimo grado. Recién me contaban que la noticia sobre la elección del nombre de la biblioteca ya se resolvió. ¿Quién ganó? Luis María Pesetti. Luis María Pesetti, muy bien, que ganó así por afano, parece, en la votación. Sí. Bien. ¿Ustedes fueron los fiscales de mesa? ¿Estuvieron en la votación? ¿Abrieron las urnas? Sí. Bien, o sea que es limpia la elección. No hubo ninguna irregularidad. Sí. Qué buena noticia. Bueno, seguimos entonces con... Vamos a escuchar Ciudad Mágica, el tema más conocido de Tambiónica. Esta banda se formó en el 2002, su cantante es Chano y actualmente están de gira por el interior del país. Vamos con Tambiónica. la calma estábamos todos y todas bailando acá en el estudio de la radio al ritmo de tambiónica Y bueno, ahora vamos a profundizar un poquito lo que se empezó a ver en el noticiero Que son algunos temas que ustedes investigaron, salieron a preguntar Hicieron lo que hace un periodista cuando eh, le interesa alguna temática Bueno, preguntarle a otros, buscar distintas fuentes, escribir sobre eso Ahora el tema es el metrobús Sí, el impacto del metrobús en el barrio Perfecto, contame El nuevo servicio consiste en carriles inclusivos sobre la avenida 9 de julio, que las líneas de colectivos 67, 70, 100, 129, 10, 17, 59, 9, 45, 91, 98 recorren ambos sentidos, cuen, cuen, cuantan, cuentan en, con 4 y 5 paradas por línea y los colectivos demoran entre 15 y 20 minutos a, tra, a través. A ¿Qué palabra esa? ¿Cómo es? Atravesar ese tramo. Bien. Según la información oficial... Más cerquita del micrófono, le quedó medio alto el micrófono acá al compañero. Eh, según la información oficial, no hay más de 300 o 400 metros entre dos paradas de una misma línea. Aunque, por ejemplo, la línea 45 tiene un bache de 7 cuadras entre dos de sus palabras. Esta última semana investigamos en las noticias que los 26 kilómetros del Metrobús inaugurados durante este año costaron alrededor de 200 millones de pesos por encima del valor previsto. Wow. Y la obra del Metrobús de la 9 de julio costó un 70% más de lo estipulado. ¡Qué negoción! ¿Quién se habrá quedado con esa parte? A ver... Ahora vamos a escuchar algunas opciones de calle. ¿Algunas? Opciones de calle. Bien. ¿Qué le parece el Metrobús? Espectacular. Lo mejor Espectacular. que puede haber pasado esto para la gente, para los que conducen. Es un alivio tremendo. Es muy moderno, pero es muy complicado también. Tuve que caminar nueve cuadras de allá de Avenida de Mayo para tomar acá. Una solución importante. Sí, me parece un transporte muy ideal. Eh, más rápido a la, a la trayectoria. Está muy, muy bueno, muy bueno. Se viaja más rápido y sí, creo que... Era hora de hacer todo esto. En... ¿Está conforme con que dejen de pasar los colectivos por las calles habituales? Sí, totalmente, sí, sí. sí. Eh, que yo pienso de que ahora estamos eh, mejor ordenados. Y yo no lo consumo, el que lo consume no cree. Cambió, tenés que caminar más. Imagínate cuántas cuadras, a mí me complica mucho. ¿Qué cambios hubo con el Metrobús? En el tema de transporte, de viaje, mucho más rápido, mucho más rápido. Yo no lo tomo, pero dicen que se anda marijera. Y es más rápido. Bueno, y los chicos y las chicas salieron a preguntar a la calle y agarraron a la gente que pasaba. ¿Cómo fue? ¿Qui ¿Quiénes fueron? Eh, yo y Ana, mi compañera Franco y una compañera Fernanda y Brisa. Bien. ¿Con qué grabaron? Con una grabadora. Con, obvio. Digital, <risas> con cassette. ¿Cómo era? Con cassette. Bien. ¿Era con cassette? Era digital. ¿Iba directo a la compu después? Eh, sí. Ah, bueno, ¿no? un poco más moderna. ¿Y la gente la paraba si le preguntabas así de una? Sí, sí. ¿Y se bien predisponía o se salían corriendo? No, no sé. ¿Les, les enganchaban? Sí. Bien. ¿Y ustedes estaban de acuerdo con las opiniones que escuchaban? ¿Cuál era la hipótesis con la que salieron a preguntar? ¿Qué pasó ahí? Hubo distintas opiniones, ¿no? Sí, muchas. Muchas opiniones distintas. ¿Con qué se quedan ustedes? Si tuvieran que decirme qué pasó en relación al Metrobús, ¿qué opina la gente? ¿Mayormente? Bien. Entonces, ¿Les parece sí que, que funciona? Sí. sí. bien. Algunas críticas hacían en relación a la distancia, que hay que caminar más las cuadras. Lo que queda ahí como un gris es esto de la noticia que leían ustedes al principio en relación al costo, ¿no? Que salió muy caro. Sí, el 70%. ciento. Mm. Sí, ahí hay algo algo para seguir investigando. ¿eh? Al que tenga ahí ganas de ser periodista por un rato más, hay que seguir investigando qué pasó. Bueno, ¿alguna cosa más sobre el Metrobús que me quieran contar? ¿Alguno de ustedes es usuario de colectivo? ¿Quién viaja en colectivo para llegar a la escuela? Yo. ¿Y usás el Metrobús o no? ¿Tu línea? Sí. ¿Y qué te parece? Bien. ¿Ordenó un poco? Más o menos, pero solo tengo que caminar cuadras. ¿Te alejó la parada de cuando antes la tomabas? Sí. Bien. ¿Qué colectivo tomás? El 45 Bien, ¿nadie más viaja para llegar a la escuela? Todos caminan, son todos del barrio de San Telmo Bien, bueno, ¿qué tenemos? ¿Un tema musical? Tenemos el segundo tema musical, ¿cuál era? 9 de julio 9 de julio, ¿quién lo canta? Callejeros Callejeros, escuchamos y después me cuentan, vamos el tema 9 de julio interpretado por callejeros que actualmente están presos por lo ocurrido en cromañón bien ahí estábamos escuchando justo 9 de julio obvio es ¿eh? o sea, a propósito no que eligieron este tema hablando del sí, metrobús por, sí porque el metrobús pasa por ahí claro claro me, yo tardé un ratito en darme cuenta viste caigo lento yo bueno seguimos debatiendo acá sobre el metrobús y sí, si no si es mejor si es peor ¿Qué me iban a contar que cuando fuimos a entrevistar a una señora Eh, había estaba esperando la, la, la, la línea set, el 70 estaba esperando y estaba esperando más antes que la parada ah, estaba, iba a esperar estaba, tranquila no iba a llegar sí, nunca no iba a parar no le iba a parar nunca tenía que caminar un poquito más para que tomara el, co el colectivo bien porque los primeros días hubo unas mesitas con que te daban como un folleto pero después eso no está más no. y la gente que todo el tiempo tomaba en algún lugar viste uno se sabe de memoria las paradas ahora estás medio perdido hasta que te vas enterando porque no hay mucha información no Sí, yo cuando, cuando fui la primera vez que tomé el colectivo, me, como que me me podía me iba a perder, porque me quería bajar en independencia, pero me iba a quedar como a nueve cuadras del colegio. Ah. Me tuve que bajar en Belgrano y ahí caminé derecho. Claro, que Belgrano, ¿cuántas cuadras te deja de la escuela? Unas tres, dos. Bien, esa es la que más te conviene. Sí. Bien. Bueno, claro... Eh, cuando hay un cambio, eh, siempre hay muchas opiniones y los cambios se pueden hacer de manera más o menos consensuada, tratando de que todo el mundo esté más o menos contentos. Eh, bueno, acá hubo algunas quejas, alguna gente ahora dice que en realidad está bueno, funciona, eh, podría ser mejor. Es un debate abierto este del Metrobús, ¿no? ¿Alguna opinión más sobre el Metrobús? Estamos. Bueno, vamos casi llegando al horario de la tanda acá en la radiográfica, así que vamos a la tanda y después seguimos con las investigaciones que ustedes estuvieron haciendo sobre temas importantes que hacen a la vida de su barrio de San Telmo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para mí, todos los días es el futuro. El futuro no es el 2015 solamente. El futuro es mañana. Es el lunes 28 de octubre. El 29 y el 30. El futuro son las próximas vacaciones. Y es la próxima vuelta al cole. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tulio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, celeste y blanca acá. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exijannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo nos va a poder? El poder está en tu voto.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 Atención familia, este sábado 5 de octubre Segunda Feria de la Economía Social Abrates, de ropa, imprenta y comidas regionales Además música en vivo, talleres para chicos y radio abierta Venite a la Plaza Mateu de 11 a 6 de la tarde Acá en La Boca, Irala y Magallanes Segunda Feria de la Economía Social No te lo pierdas, te esperamos Punto Patricio.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 Pasadas las tres y media de esta tarde de viernes. Y bueno, seguimos con investigaciones y debates en torno a temas que involucran a todos, no solo a los chicos y las chicas, sino a toda la comunidad. ¿Con qué arrancamos ahora? Ahora vamos con la extensión de Diagonal Sur. Bien, extensión de Diagonal Sur, que no estaba enterada yo de eso. A ver, cuéntenme. Quieren llevar la Diagonal Sur hasta la avenida 9 de Julio, demoliendo las viviendas, comercio y escuela que están en su atrasado. Así la Diagonal Sur quedaría emparajada. Y con la Diagonal Norte si sí, concreta ese proyecto Que el gobierno de la ciudad quiere aprobar en la legislatura Destruyendo casas y el patio de una escuela Bien, entonces hay un proyecto presentado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Que tiene que ver con extender para hacer eh, que, que sean iguales la Diagonal Sur que la Diagonal Norte Y claro, llegarían las dos hasta Plaza de Mayo sí. Eso obligaría obviamente a tirar sí. abajo lo que hay ah, en el medio sí. Bien, y ustedes qué estuvieron haciendo en relación a ese tema Entrevistas ...más cerquita que no te escuché. Entrevistas. Escuchamos la primera parte de la entrevista... ...a ver qué nos dicen. ¿Qué opina de la demolición en Santelmo y Montserrat? Soy copropietario de un comercio... ...del barrio de Montserrat... ...dedicado a la venta de maderas. Bueno, me parece que no es tan bien... ...ya que acá en estos dos barrios mencionados... ...hay mucha historia y hay muchos elementos para cuidar y el hecho de demoler no me parece que esté bien en el caso del proyecto de la diagonal sur de la continuación de la diagonal sur afecta a 40 propiedades del barrio que están ubicadas en 4 manzanas muchos vecinos se oponen a la demolición porque no es para hacer un, un proyecto de esta magnitud la única el único objetivo que puede entenderse como prioridad para hacer las demoliciones es el bien común y el bien común no está bien establecido acá ya que se supone que está afectando a tantas personas antes de hacer semejante proyecto o llevarlo a cabo se tendrían que hacer una serie de estudios que se llaman estudios de impacto social impacto económico y los vecinos que nos juntamos estamos eh, solicitando que se tome en cuenta la opinión de los vecinos que se hagan esos estudios pertinentes para eh, sentirnos integrados en este proyecto nosotros entrevistamos a un comerciante que perdería su madrilla si extiende la diagonal sur como planean y nos contó esto Bien, yo lo que estaba escuchando ahí es, hablaba este señor del bien común y hablaba del impacto social y el impacto económico. También nos decía que es importante escuchar la opinión de los vecinos. Es un poquito lo que decíamos antes, no es lo mismo hacer reformas o que sean para mejor o para peor, siempre es un debate, pero cuando no son consultas, no está el consenso. Entonces, por supuesto que hay un sector que se siente como invadido, más cuando estás en tu casa, es como te va a pasar una diagonal por tu casa y ni te preguntan qué onda, ¿no? A ver, contame Para realizar ese proyecto de en 36 parcelas de cuatro manzanas entre Belgrano, México, Tacuarí y Lima. Por eso mismo se autonvocaron vecinos infectados para protestar, formaron el grupo víctimas de Diálogo Sur para informar, pagar carteles junto a firmas, prese, presentaron otros proyectos y fe. El patrimonio histórico. Bien, el patrimonio histórico. Juntaron firmas, pegaron afiches. ¿Ustedes se enteraron así viendo algún afiche? Vieron afiches por la escuela o no? No. Ningún cartel. ¿Dónde se enteraron? Por las casas. Decían, había carteles que decían quieren demoler ah, esta propiedad. Ah, y entonces. En la maredera había un cartel que decía no la demolición de Montserrat. Bien, yo les contaba en el aula, lo voy a contar ahora acá para los oyentes. Mi mamá, cuando yo era chiquita, un día estábamos cruzando la 9 de julio, esta famosa 9 de julio, y me dice, yo vivía acá. yo ¿cómo acá? ¿En la 9 de julio vivías, mamá? Entonces me contó que la 9 de julio antes era una calle finita, Y, en un, y había casas y en un momento hubo una decisión de eh, hacer esta enorme avenida para que Buenos Aires sea una ciudad muy parecida a las europeas y bueno, había que pasar por arriba todas las casas, entre esas la casa de mi mamá uh -huh. que como alquilaba y alquilaba ahí un cuarto con su familia, en ese momento se alquilaban cuartos no te tocaba nada, no es que te tocaba una indemnización porque no eras la dueña de la casa así que se tuvieron que ir, mmm, sí o sí, no hubo mucha... Ella lo recuerda como algo triste, un día para otro se tuvo que ir, pero también tuvo que ver con el cambio de la ciudad, esto también es un debate abierto, a veces las cosas cambian, a veces el impacto social de los cambios es, es difícil para la gente que le toca. ¿no? Bueno, tenemos una segunda parte de la entrevista, a ver, vamos a escuchar. A nuestro parecer los vecinos creemos que hay varias contradicciones. La primera que podríamos pensar es que se supone que tendríamos que estar seguros de que no va a haber ninguna consecuencia en la construcción de tantos edificios que tienen pensado hacer en los terrenos linderos que quedan en esta diagonal, es que acá en esta zona pasan dos líneas de subtes distintas. La segunda contradicción sería que el gobierno de la ciudad quiere descentralizar la ciudad y precisamente evitar... ...que autos circulen por la ciudad y que cada vez vengan más autos. Entonces, hacer estacionamientos subterráneos debajo de la diagonal... ...sería contradictorio al objetivo que ellos quieren. Si ellos no quieren que vengan autos, ¿cómo van a favorecer el ingreso de autos acá? Entonces, estamos utilizando todas las herramientas que nos ofrece el sistema democrático. Nos estamos presentando ante la legislatura, conversando con los legisladores... ...estamos siendo asesorados... ...por la Defensoría General... ...donde a través de ellos... ...se realizó un estudio... ...socioambiental... ...donde las, los, los resultados... ...que, que cobijaron este, este estudio... ...son bastante llamativos... ...no son favorables para hacer este proyecto. En realidad nosotros no nos queremos ir de acá... ...queremos este barrio, nos gusta... ...hace muchos años que estamos acá... ...somos gente de acá... ...si nos tuviésemos que ir... Porque realmente el proyecto es un proyecto viable y es un proyecto que, que ayude a la comunidad o que tenga un, un, un valor importante para la comunidad, lo haríamos. Pero me pare, nos parece que esto es pura y exclusivamente un negocio inmobiliario. Interesante la entrevista que estuvieron haciendo. ¿Fue fácil? ¿Se puso a hablar el señor rápido o te costó que empiece a hablar? No, no me gustó. Está, está como en tema, es parte Bien. de estos vecinos. Bien, ahí decía eh, esto, hay proyectos que tienen que ver con modernizar y hay proyectos que tienen que ver con negocios. Recién me contaban un poco que el señor les había dicho que hubo como algunos antecedentes, claro, que van allanando el camino para que después estos proyectos encuentren vía libre. Por ejemplo, que cuatro manzanas dejaron de ser patrimonio histórico. Ustedes saben que cuando se declara patrimonio histórico alguna zona, algún edificio, no se lo puede cambiar Porque es muy importante, o sea, lo que quiere decir Patrimonio Histórico es que para la población, para la humanidad, para el país, en cada caso, eso es muy importante y lo tiene que preservar para que otras generaciones lo puedan ver. Sí. Entonces, en algún momento se decidió que había una parte de San Telmo que era Patrimonio Histórico y en algún momento se decidió que dejaba de serlo porque si no, no iban a poder tirar las casas. Uh -huh. Y si eso ya se votó y no hubo mucha resistencia, ya tienen más allanado el camino, o sea... Vamos a ver qué pasa en el debate. Este debate va a ser con los legisladores en la legislatura de la ciudad. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? Para mí que lo van a sacar. ¿Vos creés que más allá de lo que opinen los vecinos? Sí, como el 9 de julio. Bien, aunque uno no lo quiera. Mmm... Bueno, no hay ser. que concentrarnos a ver a quién votamos entonces, porque por ahí tenemos la posibilidad de cambiar la legislatura. ¿no? Porque no sí. son siempre los mismos, depende de a quién vamos a votar ahora en octubre, falta poquito. Bueno, eh, ¿alguno de ustedes quedaría con su casa en, en, la traza, en la traza esta que se está planificando? No, la escuela... No, tampoco. Otra escuela vecina es, sí, ¿no? La Mariquita Sánchez. Entonces. ¿Que le tocaría el patio? Sí. Un party, un party. Se queda sin patio. Bueno, veremos entonces si se puede en principio cumplir con los requisitos que es hacer los estudios de impacto, porque no se podría modificar la ciudad sin hacer los estudios de impacto tanto para la gente como económicos y si tampoco hay un debate serio en relación a cuántos beneficios trae. Si el beneficio solamente es que alguna empresa pueda generar más estacionamientos y quedarse con mucha plata, y bueno, no tiene que ver con el interés común ni con el bien común. Vamos a, a ver cómo se da este debate en el Parlamento de la Ciudad, interesante igual. Bueno, nos relajamos con un poquito de música, que estamos ya llegando al final del programa, nos queda un ratito, pero ¿qué vamos a escuchar, Gabriela? Ahora vamos a compartir la canción Propuesta Indecente de Romeo Santos, y luego seguimos con más noticias interesantes. Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla.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 Y te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, padre, te no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto. Propuesta indecente, a ver a ver, permíteme apreciar tus que no arrelate, este martín y calmará. Y me acerco a tu boca, si te robo un besito a verte no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la reglas es que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poderinguego tu cuela Parece prudente. Esta propuesta indecente en este último tramo de hora libre acá en el barrio en el estudio de la radiográfica de la boca y le toca a Gabriela otra vez el aniversario de la escuela 150 años enseñando nuestra escuela se llama coronel Isidoro Suárez este año cumple 150 años desde que fue fundada un 5 de agosto de 1863 en el barrio de San Telmo siendo la más antigua del barrio luego vinieron los traslados tres veces hasta instalarse en 1982 en el edificio actual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 ...el mismo será el 8 de noviembre por la tarde. Por el aniversario de la escuela... ...los chicos de tercer grado van a recitar un poema... Borges a, al coronel Suárez... ...y van a escribir ellos mismos un poema para la escuela... ...además cuarto grado recorrió los lugares... ...que ocupa la escuela para armar un plano. Sexto grado presentará un estudio estadístico... ...sobre la escuela y nosotros los de séptimo... ...haremos una radio en vivo... ...además entrevistamos a una señora de 91 años... Elsa, que fue alumna de nuestra escuela en el año 1923 y nos contó cómo era la escuela en esa época. El cierre del acto serán unas canciones que estamos ensayando con la señorita de música Leonor y se colocarán la placa con el nombre que votamos entre todos para la biblioteca de nuestra escuela, Ludis María Pesetti. Bueno, esto es una primicia, porque todavía no pasó. Ya nos están contando un poquito, un adelanto de lo que va a pasar el 8 de noviembre. Así que cumple 150 años. Es una escuela itinerante. Se mudó muchas veces. ¿No es cierto? Sí, Anduvo por todo el barrio. Va, distintos lugares. Bien. Eh, bueno, así que van a hacer la radio abierta ahí. ¿Están preparados? Bueno, después de hacer este programa ya están como más cancheros, ¿no? Para hacer la radio. Más o menos. Más o menos, porque ahí te están viendo. Te pones más nervioso con la radio abierta, ¿o no? Sí, Porque acá estamos entre nosotros, ya a esta altura estamos en confianza. Pero ahí te mira toda la escuela. Mm. Bueno, veremos, veremos cómo le sale. Bueno, vamos a aprovechar para felicitar a Ana, que estuvo trabajando a full con José, que hoy no pudo venir. Eh, a Ana ya la conocemos, es una vieja amiga. Vení, saludanos. Ana, eh, salió muy bien este programa de radio. Sí, hola, ¿cómo están? La verdad que sí salió muy bien, los chicos estuvieron geniales, como siempre, un poquito de nervios en todos. Pero se trabajó mucho, seguimos trabajando porque no terminamos los proyectos. Y la idea es, bueno, ahora estamos todos preparándonos para el acto, para estos 150 años que movilizaron un montón en la escuela. Es una escuela que la verdad venimos eh, remando mucho, todos los docentes, las familias, los chicos, los directivos. Así que esperamos que nos acompañen, que nos apoyen. El año pasado tuvimos todo el tema del cierre de grados, que, que nos afectó mucho. Tuvimos el tema de la infraestructura, que se llueve por toda la escuela. Y bueno, nada, de a poquito vamos saliendo adelante y estamos intentando convocar a que todo el barrio pueda acompañarnos para sacar esta escuela por 150 más o, o los que sean. Bien, bueno, está buenísimo. Este es el trabajo que se hace en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Un trabajo que a veces no se ve, eh, que tiene que ver con el compromiso de los docentes, de toda la comunidad y de los chicos y el entusiasmo que se vio hoy en este programa. Los felicito y las felicito. ¿Están más tranquilos ahora? Sí, sí. le salió muy bien felicitaciones hay unos saludos especiales para mandar a quién le vamos a mandar saludos vienen al micrófono para que escuchen no ya sé que se nos ofenda alguien Mandalos, mandamos saludos a los chicos de la escuela a la familia de todos a los profesores y a los directivos a coco de quilmes a tony a las A Leonel Ortega, a Nadia y a Lías, a la gente de River y de Boca, a los pibes de Martina Césped y a los de Defensor de Barraca y a los pibes de La Ferrere. Y a todos los que lo están escuchando. Bueno, ahí están todos los saludos mandados. ¿Y creían que iba a salir así este primer programa en vivo? No. ¿Salió mejor o peor de lo que esperaban? Mejor. Mejor, mejor. bien. Eh, eh, hubo, ¿Se equivocaron mucho o no? Sí, yo sí. Vale. Pero no se notó, ¿eh? Ni no se, se notó. No se notó nada, salió muy bien. Eh, ¿Fue difícil preparar la cocina de esta...? ¿Ayer estaban ensayando? ¿Leyeron en voz alta? ¿Cómo fue? ¿Un no. poco? <risa> Más o menos. Yo llegué, estaban todos repartiendo papeles. ¿Qué estaban repartiendo? Estábamos eh, eh, practicando lo que vamos a leer. Que le tocaba a cada uno, ¿no? Sí. y Bien. Bueno, felicitaciones, eh, están preparándose para el 8 de noviembre, que tengan mucha suerte en esa radio abierta, gracias por haber compartido esta experiencia acá en Radio Gráfica para compartir con, con la gente lo que sí se hace en las escuelas, todo ese trabajo y nos queda un tema musical antes de irnos. ¿Qué tema, Luz? Compartimos una última canción votada por nosotros y a las vueltas nos despedimos... En el tema No Digas Nada, de Cali y el Danden, que nos gusta mucho. Bien, escuchamos y después nos despedimos. Favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor digas nada, ten piedad solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo suena mi puerta y estás tú mi espejismo por dentro grito, grito de la emoción por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón pregunto qué te pasa, porque lloras porque estás tan rara y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme, ¿qué me pasa? Me siento tan raro al verte que en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad, de poder hablarte una vez más. No te dije que te amaba y que aunque era conmigo, siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad, de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor Hasta todo te perdí en mis manos fue mi culpa y ahora sufro solo no entiendo a la vida la vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte dormido vivo al fin un poquito de adastro que aunque falso es suficiente no me importa cuánto duela despertarme igual me duele todo y cada segundo del día estás pegado al de todo la noche perfecta y en mi carro te No digas nada por favor, que no me van Quiero decirte tantas cosas, quiero contarte de todos No digas nada por favor. Ah, y tengo un coro de ángeles acá en el estudio de la gráfica. Y estábamos charlando, me estaban chusmeando nos queda muy poquito tiempo, pero se la pasaron paseando por la ciudad de Buenos Aires. ¿Es verdad? ¿Dónde sí. fueron? No. Fuimos al museo del Bicentenario. La de a la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, a las muestras de escuelas técnicas. Película fuimos, de Metegol. fuimos al cine a ver la película Metegol, el Festival de Cine, Nueva Mirada, al MACBA, Maestra de Arte Geométrico y el Casa de Bicentenario. Todo eso, se la pasan paseando, qué interesante. <ríe> Está buena Metegol, no la vi. Sí, sí está, buena. Está, está buena. ¿La voy a ver? ¿Me la recomiendan? Sí. sí. Bien, bueno, aprovechamos y la recomendamos a la gente porque está en El Gumón, que es un cine barato, que está subsidiado, así que está ahí en, en frente al Congreso, cerquita en Rivadavia, se puede ir a ver este fin de semana. Que, de todas estas salidas, ¿cuál me recomiendan para que, si quiero ir a pasear? La del cine, no. Al cine. Al cine. Ya, no, pero bueno, aparte del cine, ¿qué otra puedo eh. ir a hacer? El, la Plaza de Mayo. ¿La Plaza de Mayo te gustó a <ríe> vos? No, pero... No. <risa> ¿Y por qué me recomendás algo que no te gustó? Lo, lo más bueno que fue para mí Lo la... la pla... <risa> ¿En la Plaza de Mayo? ¿Qué? Sí, la Plaza de Mayo y la película de Montegol Y el festival nomás Bien, esas son las que a vos más te o sea, gustaron más... Ah, Decímelo al micrófono ¡Ay! Terrible, ¿el Malva te gustó? Sí Bien, está bueno el Malva ¿Allá vos fuiste a todas estas salidas? Sí ¿A todas, todas? Sí ¿Todos fueron a todas? Sí. Ah, sí. Bueno, ah. yo sí, a todas. A todas. Mm. Bueno, ¿vos cuál es la que más te gustó? El cine. El cine, el cine arrasó. El que más le gustó a todos fue el cine. Camila, ¿cuál fue la salida que más te gustó? El cine. El cine también. Bueno, eh, a ver, eh, en la casa del Bicentenario, ¿qué hay para ver? Eh, nada. Nada, dos... es una casa vacía con paredes blancas. <risa> Ahí para ver cuadros. Momento, sí, no si sino, pero no nos dejaban ver nada nosotros. Nada de nada. No, Después... hablaban de otras cosas que no queríamos hablar. Hubo actividades <risa> no, no, no, <risa> sabré, en las que participaron ¿sabré? unos compañeros. Sí, pero no, era re aburrido. Era reaburrido. No recomendamos para los chicos de <risa> no, no. séptimo grado lo de la Casa Bicentenario, no. Yo fui una vez y me gustó, eh. vi una muestra sobre mujeres y me había enganchado. ¿Vos, Luz, decime? A mí lo que me más gustó es que... Este, hay cosas de, de años atrasadas, de 200 años. Bien, toda la historia, cosas de hace 200 años. ¿Te acuerdas alguna que te haya llamado la atención, Luz? No. no. ¿Alguien se acuerda algo para nombrarme? Vi esto y me lo acuerdo. A ver. Eh, un cuadro de que estaban había gente, como había una señora muerta y un bebé. Sí. Come. Una señora y okay. un bebé. Y un bebé que estaban muertos. ¿Y en qué? Por la fiebre amarilla Sí, era. por la fiebre amarilla Bien, en la Ciudad de Buenos Aires hubo una enorme epidemia de fiebre amarilla Donde muchísima gente se enfermó y murió hace mucho, mucho tiempo Había que, sí, fueron tan buenas esas fotos, son interesantes sí, sí. Bien, bueno, está bueno, hicimos la recomendación porque es, es viernes Se viene el fin de semana y alguna gente quería pasear Vayan al cine, es la recomendación entonces oficial sí. Listo, ahí está, los chicos recomiendan ir a ver Metegol. Eh, otra vez nos despedimos, muchas gracias por venir. Esto es Hora Libre en el Barrio, fue otro encuentro con chicos y chicas de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones por lo mucho que están trabajando y nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 3 de la tarde. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que